Bueno, nosotros como familia estamos muy conformes con el, con el fallo de, del tribunal y obviamente con la labor enorme que ha hecho la Fiscalía y nuestro representante, Damián Torres, por la, por la querella. Han trabajado muchísimo para llegar a este resultado. Resultado que una vez que, que escucháramos a los compañeros de Gabriel iba a ser obvio, porque e s o s son los que vivieron la situación. Al, a la par de mi hijo. ¿Qué sentís vos como padre de vivir toda esta conmoción, todas toda estas injusticias por ahí que se hicieron de acuerdo a su formación policial? Yo personalmente me siento muy triste de esta situación. A nosotros, a, a, a m í digamos, de, de la pérdida de, de mi hijo, que es lo más importante, y que más allá del de resultado de este juicio, él no, no va a volver. Este, me resulta muy lastimoso,、eh, muy triste. Que compañeros que vistieron un uniforme parecido al mío, digo parecido porque yo llevaba como mi hijo el uniforme con orgullo, con, con honor, y sabíamos este, para qué nos habíamos enlistado en la policía, para ser un servidor público. Servidor público, nosotros estamos para servir a la gente y no para maltratarlos ni golpearlos, humillarlos. Orinarlo y llevarlo a la muerte a un compañero. Esto no se vio nunca en la historia de la policía, nunca un grupo especial de ninguna fuerza, mucho menos la nuestra, que tenía un prestigio hasta que estos trasnochados este, llegaron a trabajar,、eh, lo tiraron por la barranca.、Eh. Son los únicos que van a quedar en la historia como que llevaron a un inocente a su muerte. ¿Cómo crees que tomó la justicia el caso? Bueno, yo creo que.、Eh, Eh, todo fallo, digamos, nos manda un mensaje. Y el mensaje de este fallo creo que es para el resto de la institución y para la sociedad d toda. ¿no? no se tiene que vulnerar ningún derecho en el afán de uno de querer aprender o de querer capacitarse para cualquier tipo de rublo. No se puede violentar la dignidad humana n o a tal extremo de matarlos de hambre, escupirlos, desnudarlos y llevarlos a las 12 de la noche a, al mar. Para que se hagan más hombres. Cuando mi hijo gritaba por su vida, el instructor lo insultaba.、Eh, todas esas cosas las vi acá y las contaron los, los chicos, y eso me va a quedar por siempre. ¿no? Eh, mi hijo está vivo permanentemente en mi recuerdo, pero sé que materialmente no va a volver. Pero Dios quiera que el poder político、eh, afine la vista en a quienes eligen para la conducción de nuestra fuerza. Y de ahí para abajo, bueno, que se haga una reestructuración total de cómo estamos trabajando. Ayer, la, ayer en Cipoletti, l un director de una escuela de policía, un director de una escuela de formación, le pisó la cabeza a un alumno. Entonces, quiere decir que todavía no llega el mensaje al resto de la institución de, de cómo se debe tratar a un cursante. Es muy, muy, muy lastimoso. Ya finalizó la primera etapa de las responsabilidades. ¿Cómo se sigue hasta la siguiente etapa? Bueno, ahora técnicamente va a haber otra, otra, otra audiencia, minaudiencia, donde las partes este, tra tratarán, digamos, de justificar la cantidad de años de condena que le va a caber a cada uno. Y obviamente la defensa、eh, tratará de reducir l al mínimo. Pero más allá de, de, de, de ese resultado. Eh, lo importante que la sociedad en toda sepa que, que esta gente son culpables y que ya no nos van a hacer más daño dentro de la policía.